Eh, hola, soy, soy Javi, número 12, y solo quería daros muchos ánimos que sigáis para adelante. Me fastidia que, que hubiese pasado todo esto, porque viví pocos momentos c o m o el oído v moderno, pero esos pocos momentos. Eh, me hicisteis ver buen fútbol y que b u e no os merecéis、eh, lo que habéis pasado este año. Sin duda, como dicen por ahí, pues、eh, volveréis y volveréis más fuertes, mucho más fuertes. Volveréis. Solo quiero deciros que no dejéis el fútbol, que sigáis tirando para adelante. Dar un abrazo muy fuerte a todas esas chicas del Oviedo moderno, a esos directivos, a ese, a ese entrenador, a esos colores, ¿no? a esa afición que siempre s i estuvo m p r e e ahí ¿no? y siempre se estuvo arropando tanto en los buenos momentos como en los malos. Asturias entera estuvo con con todas las chicas de Superliga, de, de Nacional. Con todas las chicas del gobierno de Arno en estos momentos muy duros,、eh, yo no sé qué más deciros. Sé que es un momento muy duro para vosotras, pero que, que hay que que hay que hay tirar adelante y que ya está, ya está todo hecho. Y nada, que no os lo merecéis estar. d o n d e estáis ahora mismo, bajaos. ¿no? Pero d e Asturias estuvo con vosotros y yo, yo soy asturiano y, y he estado con vosotros en todo momento, sobre todo en estos días. ¿no? Y la a f i c i ó n vuestra, pues ya sabéis, no hace falta que Que diga nada. ¿no? Solo deciros que puse a s t u r i a s y puse a lo v i e o moderno. Porque Para mí, estéis donde estéis, sois todavía de s u p e r v i v e n a Así que nada, un abrazo muy fuerte de Javier Pena y, y no os daréis nunca, sino a levantarse. No sea n miedo para mí, no sea si estéis.